Hay 8 vacunatorios COVID disponibles en La Plata. Los lugares asignados y en donde continúan con los esquemas de coronavirus son el Hospital Doctor Noel Esbarra de 8 y 67, el San Martín, el Hospital Melchor Romero, el San Juan de Dios, el Hospital de Niños, el Elina de la Serna de calle 8 y 41 y el Hospital Gutiérrez. En estos puntos se vacunan de manera gratuita y siguiendo con el esquema de vacunación de cada persona, aplicándose los refuerzos y dosis que le corresponde, considerando que debe haber pasado cuatro meses de la última aplicación. Para conocer los horarios de atención de los vacunatorios de la región, se debe ingresar a vacunatepba.gba.gov.ar. El municipio realiza chequeos médicos a vecinos de Melchor Romero. El programa Más Salud a tu Barrio estará desde las 9 de la mañana en la Asociación Civil Los Gurises de calle 524 entre 358 y 159. Allí las vecinas podrán realizar de manera gratuita controles odontológicos, oftalmológicos, electrocardiogramas y chequeos de salud integral por profesionales. Durante la jornada se realizarán vacunaciones de calendario y la campaña de sarampión rubiola, paperas y polio destinada a niñes de 1 a 4 años. El programa municipal itinerante cuenta con profesionales de la salud que llevan adelante los chequeos médicos y en caso de que se detecten alteraciones, los pacientes son derivados a médicos de cabecera para que puedan comenzar con sus tratamientos. Un servicio que informa más cerca. Trabajadores judiciales piden reapertura de paritarias. La Asociación Judicial Bonaerense pidió formalmente al Ministerio de Trabajo Bonaerense la reapertura de paritarias para el mes de diciembre. Vale recordar que la instancia de reapertura forma parte del acuerdo vigente entre el Ejecutivo Provincial y los gremios que establece para el sector incrementos salariales que, al mes de diciembre, suman un 93,4%. Además, el sindicato pidió tratar el recupero de la fuerte pérdida de poder adquisitivo de los salarios del Poder Judicial durante la gestión de la gobernadora María Eugenia Vidal. La temperatura mínima para hoy en las regiones de 20 grados y la máxima de 33 nos encontramos en la próxima emisión un serviciovo de la regiónsión